¿Cómo estás Che? Bien, Javier Bielica, ¿cómo se escribe? Belarga, i e l i -C -A. Bien, ¿y cuál es tu cargo? Coordinador de Seguridad de Transporte Terrestre de Shell en Bien. Argentina Bien, bueno Javier, contanos el, el motivo de, de esta capacitación o charla o curso que se realiza aquí en Bomberos Bueno, esta actividad la venimos desarrollando... Año tras año vamos recorriendo el país en, en los lugares donde tenemos transportistas y exposición eh, con nuestros camiones de combustible. En este caso, el, el, nuestro transportista que, que está eh, ubicado aquí en Olavarría es Raúl gaucigues Dentro de su sistema de gestión de seguridad de transporte, tiene la obligación de realizar simulacros de emergencia con todo su equipo de trabajo. Eh, el señor Raúl Boussides nos ha propuesto realizar un simulacro aquí en la ciudad de Olavarría eh, y donde con todo gusto hemos accedido a, a colaborar en la, en la coordinación del mismo. Eh, este ejercicio se va a estar realizando el día de mañana en el predio ferial de aquí de Olavarría y como valor agregado lo que hacemos nosotros eh, es brindarles una charla una jornada de manejo defensivo a los organismos de gobierno y a las partes interesadas, todo lo que es defensa civil, bomberos, policía, tránsito, eh, emergencias médicas. Le brindamos eh, una charla, una jornada entera de manejo defensivo. Bien, ¿qué es lo que se encuentran ustedes en su recorrida por el país con, con estas charlas y con, con el nivel de capacitación de, de quienes operan los vehículos de emergencias? Eh, no eh, este tipo de charla realmente se agradece muchísimo porque se, se tratan muchas técnicas para aplicar tanto en ciudades como en rutas eh, tengan en cuenta que tanto emergencias médicas como bomberos eh, y valga la redundancia muchas veces tienen que salir como los bomberos y de una forma tratar de llegar lo antes posible al lugar de siniestro ¿no? Eh, para atender a las víctimas eh, El tema es que hay muchas técnicas que se pueden aplicar para tratar de no ser una víctima más en el trayecto, ¿no? O durante el desempeño de su actividad. Nosotros tratamos con el, con el instructor de manejo defensivo de nuestros conductores, poder brindarles esas técnicas a la comunidad. Uh -huh. eh, ¿Cómo se maneja la compañía con sus propios vehículos, en este caso, eh, en la capacitación de, de sus propios choferes y demás? Bueno, yo te comento un poquito. Nosotros tenemos, contamos con empresas de transporte, no son choferes directos de compañía, sino terciarizados. Nosotros contratamos empresas de transporte y al estar utilizando la imagen de la compañía, tienen que... Eh, respetar unos parámetros de conducción y ciertas capacitaciones obligatorias. Nuestros conductores eh, tienen que realizar un curso de manejo defensivo obligatorio anual, un curso de primeros auxilios, incendio y emergencia cada dos años, cursos de política de la compañía anual y charlas men mensuales obligatorias de distintos temas. Esto se lo brinda la compañía y a, y a su vez cada transportista tiene la obligación de tener su propio sistema de gestión de seguridad con sus conductores. O sea, en definitiva, se vive, se vive en el día a día con la seguridad como un valor. La seguridad está ante la operación. O sea, si hay que parar la operación porque se está poniendo en riesgo la vida de alguien, se para la operación. Es la prioridad, la seguridad. ¿Cómo son los números de nivel de siniestralidad en transportes de, de combustible? No digo en gel, sino en general. Eh, en general, nuestro país, eh, a nivel lo que es transporte de combustible, y estamos hablando de, de, de unidades con imagen de compañías, unidades con, de petroleras multinacionales, a nivel Sudamérica es muy bueno. Es una de lo, de, la, de las mejores tasas de, de, de, de, de o sea, ta, la, las tasas más bajas de accidentología a nivel de Sudamérica. En Argentina realmente a nivel, estamos hablando, eh, yo te puedo a, hablar a nivel de, de, de camiones con imagen de compañías petroleras, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, tienen que ir cumpliendo sus parámetros de conducción. Y a nivel de Sudamérica y parte de Latinoamérica, es un muy buen nivel. La tasa de accidentología es baja comparada con el resto de los países, ¿no? ¿Estos son parámetros de gel a nivel internacional o se aplican aquí en Argentina? No, los, lo que nosotros hacemos es, obviamente, recibimos procedimientos globales que los tenemos que aplicar y adaptar a la situación de nuestro país, ¿no? Uh -huh. Recién en la charla escuchaba que, bueno, que, al menos en Shell, eh, se pretende que los choferes tengan muchas horas de descanso, más que nada, ¿no? Este... Sí. Nosotros tenemos dividido eh, la corta distancia y la larga distancia. Eh, básicamente ellos tienen que tener una cierta cantidad de horas de descanso de un día al otro para poder retomar su actividad. Uh -huh. Eso se mide... A través de equipos electrónicos en las unidades y GPS, tacógrafos y GPS donde se, le, se mide la, la performance de cada conductor uh -huh. durante todas las semanas. En, en definitiva es tener un control sobre, la, sobre el comportamiento y la performance de los choferes para que respeten esos parámetros de jornada que tenemos. Bien, eh, bueno, esto, este, estas capacitaciones, bueno, decía solamente para gente que trabaja en emergencias, ¿han pensado en hacerlo? No, en, en, estas capacitaciones se realizan comunidad en sí, organismos de gobierno, eh, previo a cada ejercicio de simulacro que, se vamos, que vamos realizando a lo largo del país. Uh -huh. eh, en, en el mes de mayo estuvimos en la provincia del Chaco. En diciembre del año pasado fue Mar del Plata. En mayo del año pasado fue Luján de Cuyo, Mendoza. Eh, Quilmes, provincia de Buenos Aires. Tenemos eh, proyectado realizar un ejercicio en el acceso este de la ciudad de Buenos Aires en marzo y abril del año que viene. En la provincia de Córdoba, de Misiones. Vamos recorriendo el país en los lugares donde tenemos nuestra exposición. ¿no? Evidentemente la exposición al riesgo nosotros la tenemos en todas las rutas del país porque nuestras unidades circulan constantemente por toda la ruta del país. Muchas gracias. ¿eh? No, de nada, gracias a ustedes y espero que, que, que esto le podamos generar un valor y que sepan, puedan aprovechar eh, con este granito de arena que le aportamos a la comunidad de La Barría. Muchas gracias.